Zona cero. Entramos en monográfico Zona cero... ...con Carlos Canales y Jesús Callejo... ...y bueno, lo que se me ocurre decir es... ...¿tenéis hambre? ¿Eh? ¿No os apetece una visita a la nevera? Hay cosas estupendas en la nevera... ...en cualquier nevera occidental... <risa> ...de Europa nuestra... ...podemos tener... Eh, ...varias y suculentas eh, propuestas... ...no me digáis que no... ...hombre, un poco de, de gusanillo, ¿verdad? Venga, darle el mordisquito... ...venga, un poquito de lo, lo que ha sobrado de la cena... ...venga, Ay. No, no toméis nada, que vamos a hablar de la inedia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tienes hambre? Pues un poquillo. fíjate, estas horas. ¿Eh, tú, cuánto podrías aguantar sin comer? Pues la verdad es que nunca he hecho la prueba. No, no he dicho estas cosas, ni he tenido. ¿No Así que eh, la verdad es que debería comer menos. No sé, la verdad es que nunca me lo he planteado, pero sí que es cierto que... Que siempre he oído, como oye eh, todo el mundo, en películas, en, en la televisión, en la radio, leyendo, que se puede vivir un largo tiempo sin, sí. sin comer, pero... No se puede vivir ni largo ni corto tiempo Muy poco sin beber Vamos a ver cómo está Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Cuando ya ideamos este monográfico dijimos todos Oye Jesús, ponte tú a prueba que eres sí, el, sí. el que más resiste eres el en, eso, <risa> en los huesos y el pellejo Llevas una semana sin comer ni beber ¿Qué tal? Qué tal? ¿Cómo te Claro, piensas? como que ya mi apellido hay que cambiarlo de Callejo a Pellejo A Pellejo, a Pellejo Estás, estás un poco mojama ya, ¿eh? Sí, famélico Pero mira, aquí estoy, aquí estoy después de esa semana sin beber, como decía Carlos, es verdad que sin beber más de 5 o 6 días prácticamente es imposible sin comer. Hay gente que puede llegar hasta 50 días, pero de los casos que vamos a hablar esta noche no, supera todo esto. La inedia. La inedia, sí, está no, no es palabras. la obra de Virgilio, ¿no? Oh, casi. <risa> <risa> o sea, sería más bien la completa. La completa, sí, sí. De, de, de la inedia. La inedia. La inedia, sí, es una palabra que, como casi todo este tipo de palabras, viene del latín, ¿no? Que procedería de in y edo, ¿no? De in no, edo, comer, el no comer esas personas, claro, estamos hablando ya en un terreno muy cercano al misticismo mm. pero no solo ha pasado a santos a místicos, a, a beatos sino también a otro tipo de personas como yogis, como gurús en la Vamos, India esto es lo que comúnmente denominamos el ayuno voluntario es el ayuno voluntario, es el, el ayuno a lo bestia o el ayuno absoluto mm. es decir, aquí estamos hablando de personas que prácticamente no ingieren nada, cuando digo prácticamente es que en algún caso sí pueden ingerir pequeños líquidos, gotas, incluso y en algunos casos de misticismo, eh, la sagrada forma. Como único y exclusivo alimento, lo cual ya es portentoso. Y cuando hablamos como único y exclusivo alimento, no hablamos de días, de 50 días, o de 100, o de un mes, o de cuatro meses, sino de años completos. O sea, que esto no es una enfermedad, es simplemente una voluntad. Eh, sí, es una voluntad que está... Claro, no se ha estudiado muchísimo, hay hipótesis y algunas pues desgranaremos. Pero claro, estamos hablando de... De dos cosas, o viene un signum Dei, es decir, un signo de Dios, es como una una señal que da Dios a los elegidos y que pueden soportar esta carencia de alimento y de líquido, o estamos hablando de unas facultades portentosas sobrenaturales mm. que algunas personas tienen. Evidentemente, si no se alimentan de los animales, de los alimentos que nosotros conocemos, ¿De dónde se alimentan? Bueno, pues hay algún tipo de hipótesis que intentaría, eh, bueno, pues dilucidar ese misterio porque actualmente hay casos de personas, ya digo, vivas, ser, por supuesto, ni beatos, ni místicos, que sí están consiguiendo auténticos récords de permanecer sin comer y ni beber. ¿Porque qué se proponen, Carlos? ¿La depuración física? ¿La depuración del cuerpo? Realmente no se sabe, porque los casos, independiente de lo que está contando Jesús, y luego veremos algunos de, los, de las investigaciones más modernas sobre, sobre tanto la, la inedia como la otra, otra palabrilla rara, que es la anoxia, la capacidad de vivir sin oxígeno de no respirar, que sí, sí. son cosas asombrosas es decir, pues bueno, luego veremos que investigaciones están desarrollando algunas en, a niveles de técnicos muy, muy, muy, científicos muy avanzados, pero eh, sí que es verdad que hay una directa conexión o por lo menos yo en los casos más importantes los que han sido seguidos con más precisión o con, con más detalle, con el misticismo, son personas de una profunda religiosidad, cuidado, no necesariamente como había dicho Jesús Santos, pero Porque además el santo actividad, en tanto que las personas que se someten a la inedia lo que no hacen es tener una gran actividad, dado que no comen ni beben. Es, decir, su... es como si eh, entrara en un estado de reposo eh, la, a largo plazo que parece ser o parece, parece indicar que de alguna manera les permite una especie de entrada en un estado de conciencia, pues casi de, de modo, hasta superior, que les permite de alguna manera obtener un placer y una fuerza que les hace innecesario, el contacto habitual o normal como tenemos nosotros con los seres humanos de hacer las cuestiones que nosotros consideraríamos Elementales en la vida Entre otras, la que es casi la fundamental Que es comer y beber La inedia se da siempre en el terreno eh, religioso Por motivos de fe, no confundir con este mago tan famoso Tan popular de, de los últimos tiempos Que se mete en una caja durante 40 días <risa> Como o, su nombre indica, eso hace un truco Exacto, una piscina durante 7 días Y está ahí metido el hombre Bueno, no, eso es simplemente inedia civil <risa> Bueno, pero hace poco sí que ha habido un caso Y lo hemos comentado en alguna sí. de las tertulias que hacemos los domingos eh, de este chico de, de Ran creo que así se llamaba, de 16 años que estuvo ocho meses inmóvil junto a un tronco en la postura de, de Buda, y de hecho decía sí, sí. que era Buda reencarnado, bueno, es que recano. sí que sería un caso la de, de, de Inedia, sí, sí, sí, sí, sí. pues está en el terreno religioso, claro, sí, exactamente sí, sí. O sea, un, un terreno religioso, claro, cuando hablamos del terreno religioso es verdad, ¿no? y posiblemente muchos de los oyentes pueden caer en ese error, entre comillas de pensar que estamos hablando del mundo del cristianismo el catolicismo, ¿no? el terreno religioso también como ves claro. es el budismo, y es un caso pues, muy reciente, después de esos ocho, ocho meses el hombre ya desapareció casi un poco aburrido pero el hecho es que durante mucho tiempo sus seguidores y no tan seguidores y sobre todo eso, los detractores estuvieron siguiéndole la pista y sobre todo estando allí observando día tras día que no ingería ningún tipo de alimento bueno, pues este es un caso actual de un chico que tiene 16 años, que esto empezó pues, en enero del 2006 que prácticamente pues dejó hace un mes este ayuno, ¿no? este ayuno prolongado y donde se veía que tenía signos de vida, signos vitales, porque le seguía creciendo el pelo, le seguía creciendo las uñas y poco más, es decir, apenas llegó a intercambiar cuatro palabras con un primo suyo durante esos ocho meses Bueno, aquí tenemos un caso sorprendente, un caso actual y un caso donde hay datos como muy contrastados, pues hay otros cuantos que podemos hacer ¿no? claro, es que fijaros, por ejemplo, yo creo que es importante que los oyentes tengan en cuenta que no estamos hablando de la media de casos poco documentados, no, estamos hablando de casos del siglo XX donde existe ...un enorme seguimiento y un control... ...porque eh, esto en contra de lo que pueda parecer está bastante aceptado y admitido que las pruebas son irrefutables y, y, y bueno abrumadoras. Sí, en la tibura... Aquí, ¿Cómo, ¿cómo se llamaba este? Sí, el estirita, persona, ¿no? El estirita, que, el estirita que se subió a la, que la columna. Había una columna. Cineo, <ríe> el, <de> <ríe> bueno, el, bueno, el estirita. 40 años tiene una columna, pero bueno, ese era un claro, caso vale. yo creo de perturbado, perturbado trastornato profundo que es otra historia. Un caso de columnitis. <ríe> sí. No, pero fijaos, por ejemplo, el caso de Marta Román, que Jesús supongo que lo conocerá también, bueno, seguro que lo traerá probablemente como ejemplo, que es el caso del, por empezar por alguno, uno de los Que sí hay ingestión de alimentos, por un alimento que no alimenta nada. Es que solamente tomaba una hostia consagrada diaria. Y muy actual, porque... Claro, en el 81, en 81 claro. Entonces, en este caso, fíjate, durante 50 años, esta mujer no comía. No comía nada. Solamente se alimentaba de eso. Y ese es un caso absolutamente documentado, estudiado, analizado. Es decir, bueno, ¿por qué la Iglesia no cosía santidad? Porque era no el elemento de santidad. No tiene nada que ver. Es simplemente un caso de una mística, si lo era, que entró en un estado de reflexión o de autoconcentración tan profundo, que logró el poder sobrevivir sin la necesidad de tomar alimento alguno y eso y muerte en el año 1981 después de 50 años sin comer Bueno, el caso de, de Marta Rodén es obviamente uno de los, de los más conocidos porque era europeo pero no es el único ahora por ejemplo si quieres Jesús habla del caso de Teresa Neumann que Teresa Neumann yo creo que merece un monográfico porque sí, es algo absolutamente asombroso sí, sí, y claro. no solamente por la ingestión de comida o bebida por los vaticinios que hizo también ¿no? claro efectivamente sí es, un, es, es la última de las grandes profetas alemanas ah. pero y, tenemos un caso también bastante actual antes de entrar eh. en el caso de Teresa Neumann que yo creo que, que hay que abordar aunque sea de una forma muy somera incluso el caso de Pío de Petrachina, no el padre Pío uh -huh. también no era una inedia absoluta pero bueno, sí se sabe que durante bastante tiempo pues él bueno, pues llegó a tener una baja alimentación prácticamente unas 250 calorías al día lo cual eso es Pues muy, muy poco para poder alimentarse y subsistir, ¿no? Para que se hagan una idea nuestros amigos, en Auschwitz, la dieta calórica que se suministraba a los prisioneros, en los que no se confiaba mucho, uh -huh. era de 900 calorías. Claro, pues eran 250. Uh -huh. o sea que... Pero bueno, que no llegara a eso, pero bueno, el caso también de, del padre Pío, es también para darle de comer aparte, nunca mejor dicho, ¿no? Porque sí que es un caso eh, fascinante. Uh -huh. Pero por citar uno de los últimos, ¿no? Bueno, el último sería este caso del niño Buda, ¿no? Eh, que, que ocurrió en Nepal, el, de Ran. Pero... Un caso muy actual de una persona que murió pues, bueno, no, no hace demasiado tiempo. Estamos hablando el caso de Aurora de Fina. Es un caso de una enfermera italiana que se pasó 15 años sin comer nada, pero nada en absoluto. Eh, fue operada en una clínica de, de Catania para extirparle un cálculo en la vejiga. Y en el momento de la operación pesaba 19 kilos esta mujer mujeros 19 kilos. 19 kilos. O sea, lamenta y entonces a partir de ahí es cuando ya se empieza a tener una investigación más en serio porque bueno como suele ocurrir en muchos de estos casos no se suele dar mucha publicidad son personas pues eso que están muy comprometidas con sus creencias, con su espiritualidad y suele ser conocido pues eso cuando ya la prensa o que en este caso cuando ya va a un hospital pues se dan cuenta de que están en un caso, en un caso extraordinario un caso como ...como poco se han dado... ...entonces bueno, pues... ...de eso de una mujer... ...con 19 kilos es que se comió a sí misma... ...con 19 ¿eh? kilos, exactamente... Claro. ...y claro. sin embargo pues estaba viva... ...estaba, vamos, eh, que de hecho... ...su vida no corría peligro y... y de, ...bueno, le surgió este tumor... ...y ya digo que a la del tumor... ...es como se va conociendo el caso... ...pero no porque ella tuviera... ...ningún otro problema físico... ...hombre, si entendemos que esto no es un problema físico... que yo ...entiendo que sí... ...pero que es totalmente diferente... ...no estamos hablando de huelgas... Eh, ...de hambre que alguien pues ha, como ha habido casos no el caso de Gandhi de los más conocidos pero habla o sea, por ejemplo de un bandido llamado Granier que en 1831 pues bueno fue condenado a muerte y él pues dijo bueno pues ya que voy a ser condenado a muerte se abstiene de todo tipo de alimento, a excepción de un poco de agua y así vivió durante 63 días o sea una persona que, bueno, murió de una forma terrible además porque yo creo que hasta si era mejor que se hubiera dejado ejecutar porque alguien que se deja consumir de esta manera cuando es de una forma voluntaria es decir, cuando no hay ese proceso espiritual ese proceso sobrenatural, vamos a llamarlo pues él murió entre convulsiones con un peso de 26 kilos el caso de este bandido el bandido Branién, pero con horribles dolores. ¿Por qué? Porque se iba consumiendo. Ya sabes que cuando ya uh -huh. eh, tu cuerpo no tiene alimento va tirando de la grasa, cuando no tienes agua va tirando también de cualquier Humor. líquido que tenga. Entonces pues, sí, te vas consumiendo, consumiendo, pero creo que con unos dolores atroces. No, sí, sí. no es el caso. Claro, tened en cuenta exacto. que estamos hablando de casos de anorexia. O sea, esto no se trata de, de que quieran adelgazar, se trata de gente que entra en unos estados de, bueno, de conciencia distinta, es decir que están en un proceso y, de reflexionamiento. Pero no sufren, no es importante. Claro, no, no sufre? sufren absolutamente nada. Por ejemplo, es muy curioso el caso de Yiribala era una mujer de un pueblo de Bengala, de Navgani. Entonces, eh, estuvo, ella utilizaba una técnica de yoga muy sofisticada que le permitía, bueno, pues intentar eh, vivir eliminando progresivamente alimentos, hasta lo consiguió completamente. Durante 50 años no comió absolutamente nada. Murió a, a mediados de la década de los 50, poco después de la independencia de la India Es eh, extremadamente famosa por eso Porque fue un caso de, de técnica elaborada Era eh, aún más sofisticado que el de Marta Roman que he citado antes Pero quizás el más conocido es el de, el de Teresa Neumann Que en diciembre de 1922 dejó de comer y, y yo creo que tomaba solamente agua Hasta que en agosto de 1926 ya solamente tomaba dos cucharadas al día Y finalmente un día, en septiembre de 1927, dejó de comer Dejó de comer total y absolutamente, ni beber Murió en septiembre de 62, es decir, 35 años sin tomar agua o alimento alguno. Y total de desutente controlada, hay que tener en cuenta que vive en Alemania, no en un país remoto y extraño. Son casos asombrosos. El caso de Tercero es asombroso por miles de razones. Lo que yo quería contar ahora es que alguien podría decir, bueno, y estos casos tan asombrosos nadie los investiga. Pues no es que no los investiguen, es que se están convirtiendo en una de las bases esenciales de estudios muy complejos que llevan multitud de organizaciones científicas muy avanzadas de cara a obtener eh, ventajas de aplicaciones médicas o de otro tipo mucho menos agradable para la humanidad. Como por ejemplo, ¿Sí? un proyecto norteamericano de investigación de anoxia, que era un proyecto militar que lo que buscaba eh, se hizo muy conocido en el año 2004 cuando hicieron pública la Universidad de la Columbia Británica En Canadá hizo pública una investigación que formaba parte de otra serie de trabajos más complejos que se va a cabo en Estados Unidos, que buscaban el conseguir eh, sistemas que permitieran a la gente vivir sin comer. Pero estos llegaron a algo más, es decir, llegaron a descubrir si era, bueno, la, la investigación que se tiene en ver si entre el mundo de los vertebrados había algún, alime, algún animal que además de poder sobrevivir tiempo sin comer fuera capaz de vivir sin respirar, cosa que es imposible porque todos los vertebrados se mueren automáticamente por la carencia de oxígeno al, al cabo de un poco de tiempo bueno, pues después de una investigación complejísima, sea muy largo intentar eh, contarlo descubrieron que hay una carpa, la carpa Crucian o el Carassius carassius, que es capaz de vivir sin oxígeno porque tiene la capacidad de transformar el ácido láctico en etanol Y además mantener prácticamente parado el impulso cardíaco, lo cual le permite vivir sin necesidad de respirar. Claro, el, caso, el famoso caso de la, de la carpa crucia eh, llamó tanto, tanto, tanto la atención cuando, cuando se descubrió que disparó las investigaciones para intentar ver si era posible llevar a otro tipo de vertebrados sistemas que permitieran el vivir con eh, práctica total ausencia de comida y bebida o incluso con la total eh, ausencia incluso de, del oxígeno. Lo interesante es que eh, con sistemas de, de ingeniería genética, investigadores norteamericanos consiguieron poco después, estoy hablando del año 2004, que el conseguir que un gusano pudiera eh, ampliar su vida seis veces más del tiempo que tenía en unas condiciones de total ausencia de oxígeno bueno, esto la verdad es que es algo sorprendente y extraño que ha empezado a hacer pensar a mucha gente que realmente si alguien es capaz de vivir sin comer y beber Hace Nosotros poco, podemos vivir sin comer ni beber. Decían que el récord establecido sin sin respirar eh, para un ser humano está en eh, poco más de ocho minutos eh, y eso ya lo considero una barbaridad, pero alguien lo consiguió, ¿no? En sí. acnea y, uh -huh. y bueno, pues, eh, qué cosas. Pero lo de Teresa animan. Bueno, eh, Jesús volviendo a este caso eh, singular. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más cosas sí. podemos conocer de ella? Aparte de, de estar sin comer 35 años. 35 años. Eh, 35 años, años pero eh, cuéntanos por qué se hizo eh, famoso y popular. Hombre, sobre todo por los estigmas. Estamos sí. hablando. Claro, sí. Y Teresa Newman es conocida, aparte de esta circunstancia que estamos diciendo, que ya es sorprendente, sí, ¿no? es que rara cinco años por cierto. solo se alimentara de lo que es la sagrada forma, ¿no? porque ese es el único alimento, pero bueno ya sabemos que eso no tiene ningún tipo de proteína, ni, ni de vitamina, ni nada, o sea que ya es un milagro en sí. Era sobre todo famosa por sus estigmas. Pero aquí está lo curioso. Esta es una mujer que eh, los estigmas los sufría, sobre todo a lo largo de las, lo que es la Semana Santa. Ella siempre pesaba más o menos lo mismo, eran sus 55 kilos, y a pesar de esta inédia, no bajaba de peso. Es decir, solo eh, en estas sanguinaciones que ocurrían a lo largo de estos días de la Semana Santa, de la Pasión y Muerte de Cristo, es cuando pues, ella sí bajaba pues, unos cuantos kilos, pero que luego recuperaba, es decir, podía bajar hasta... 51 o 52 como se si hicieron pruebas pero luego volvía otra vez al peso normal de 55 kilos sin tomar alimento ni líquido alguno esto es uno de los fenómenos que sorprendían porque claro evidentemente mm. ese descenso de, de peso estaba en relación directa con la, la sangre que iba perdiendo pero luego lo recuperaba pero claro ya sabes que eso es materialmente imposible de cualquier médico que nos está escuchando dice es imposible o sea pierde sangre no come nada y vuelve otra vez a recuperar los 55 kilos bueno pues esto que parece imposible ocurría con esta mujer Fíjate que incluso se ha llegado a bueno, pues algo que también los oyentes pueden estar preguntando. Que, bueno, vamos a ver, estas personas, como el caso de Teresa Newman, eh, tenían evacuaciones. Es decir, bueno, iban al servicio, al fin. Podían, claro, tenían claro. estas necesidades fisiológicas, porque aunque no claro. pudieran... Bueno, pues esto que parece tan escatológico, yo creo que no lo es tanto. Y sí, sí hicieron pruebas en este sentido. Fíjate que según los datos y según bueno, pues el mejor biógrafo que ha tenido Teresa Newman, que es Johannes Steiner, donde da, da todo tipo de datos sorprendentes, ¿no? Porque si no los lees desde luego piensas que estás ante una novela de ciencia ficción y no estamos ante una mujer que vivió en el siglo XX. Bueno pues eh, se sabe que todas las evacuaciones cesan por completo a partir del año 1930. Antes sí que eh, comentaban que cada 15 días más o menos pues evacuaba, evacuaba algo de agua o sea, un líquido parecido al agua y cada dos o tres meses alguna secreción intestinal pero siempre entre grandes dolores bueno, pues a partir ya de 1930 hasta que muere ya nada, ningún tipo de evacuación lo Yo cual sigue siendo sorprendente quería conectar, comentar una anécdota que a mí me ha siempre mm. tremenda de ¿eh? Teresa Neumann eh, a Teresa Neumann, un dentista de Enhart que se llamaba, era un doctor eh, Richard Diener hizo un análisis de su boca entonces bueno, tenía los dientes hechos polvo realmente y además las raíces no tenían corona y llegó a, la, llegó a descubrir además que carecía completamente de flora bacteriana de cualquier tipo en la boca por lo que era absolutamente imposible que hubiera comida, alimento alguno. Pero el extremo de la, de la consideración que se le ha tenido a llegó al extremo de que cuando el Tartar, en plena guerra mundial, Alemania estableció, estableció cartillas de razonamiento para toda su población, Pues a Teresa Newman no le dieron ninguna, porque era público y notario que no comía. Claro. No, no le dieron, de contigo no lo, vamos, no lo vamos a ahorrar. <risa> ¿Sí? no. no se lo dieron. Sí, sí, no, en estos casos eh, tan, tan singulares, eh, me estoy acordando que, que creo que en la actualidad hay un, un habitante de la India, existe un habitante de la India, uh -huh. que no, no, no consigue soltar ningún tipo de... Te <risa> Vamos. A ver. Sí, sí, es que, verdad. Que no, sí, sí. sí, sí pero es, que, que, Diani se llama. Ah, mira, Diani. sí, sí, sí, un, un buen día dejó de ir, dejó sí, de obrar. Sí, sí. sí, además incluso se ha estudiado, sí. porque dice que eh, el cuerpo sí le produce orina, pero esa orina es absorbida en la vejiga urinaria, es decir, nunca llega a salir. Sí, sí. Entonces, y ningún tipo de excremento, nada, nada, nada, nada, nada. nada excremento nada, ¿no? nada. nada. Esa, Pero, y él, orina, sigue, él sigue comiendo y él bien, sigue, Sí, sí, no, es una persona también, bueno, pues lo que se llama, otra de esas palabras que sería un autótrofo, es decir, como las plantas, es decir, se sí, alimenta sí, sí, sí. de lo que es el aire, de lo que es eh, la luz del sol, ¿no? Entonces, eso es un poco a una, bueno, una conclusión que han llegado ¿no? con, con este personaje, que estamos hablando de que no ha comido ni bebido nada, absolutamente nada, durante 62 años, desde que él tenía 6 años de edad. Mm. Pero pues claro, es más que sorprendente, ¿no? Porque estamos hablando de que eh, le han investigado, han analizado, le dejaron durante bastante tiempo pues en una habitación especial equiparon el cuarto con cámaras de vigilancia sellaron el cuarto de baño para sí. tener la seguridad de que este hombre no evacuaba Ni nada. <risa> nada de que, nada que no que no obra que no obra Entonces, resultó que el cuerpo <risa> a del, de a cervecilla pero nada de, el cuerpo de este bueno de este yogui es un yogui indio sí, claro sí. evidentemente un aunque es, eh, de pralagdiani pues funcionaba con absoluta normalidad ¿no? todo su ser no tenía dolor no tenía necesidad de ingerir ningún tipo de alimento ya digo y lo que una de las investigaciones médicas, un poco al hilo de lo que te has comentado, es eso, ¿no? Que el cuerpo pues sí que producía orina, pero nunca se llegaba a bueno a producir de una forma externa porque era absorbida por esa vejiga urinaria porque sí, sí, sí, por sí. qué un misterio no y te... bueno y qué dicen qué dicen estos personajes cuando, cuando les preguntan Teresa Newman qué decía por qué solo tomaba claro la no forma bueno el sagrada? caso de Teresa Newman es sí, distinto es que por ejemplo es que lo que es que Teresa Newman la atribuía toda una intervención de Dios una, una intervención de Dios de Blanca, sí exactamente era porque Dios se lo había pedido porque Dios era y el caso de Marta Rovena era se era consideraba una elegida y por sí. lo tanto cualquier cosa que le ocurriera en su cuerpo como eran los estigmas más esto no le daba mayor importancia sino sí. que consideraban que era bueno pues una consecuencia de la divinidad, ¿no? Y o sea, luego también tenía esas eh, visiones, no Teresa Newman. De... Sí, a... sí, sí, exactamente. Profeta, también eh. tuvo unas profecías que luego se confirmaron que eran ciertas. pero claro, eso está todo muy unido siempre con este tipo de fenomenología mística, ¿no? que ya no tanto paranormal. ¿El por qué se produce? hombre, Pues algún estético puede decir que en esas condiciones de, de debilidad pues, se producen estados alterados de conciencia donde pues, es muy proclive el ver visiones, el tener ese tipo de proyecciones. Pero bueno, eso es muy proclive, pero cuando se confirma, cuando son auténticas, es cuando dices, bueno, no, no deliraba esta mujer, sino que estamos hablando de que tenía acceso llamémoslo como sea, pero tenía acceso a una información que se iba a producir en el futuro, que ella no conocía los mecanismos, pero que sencillamente llegaba. ¿Cómo llegaba? Pues bueno, pues a través era un canal, un canal sí. eh, pues, eh, portentoso, ¿no?, desde todos los puntos de vista y sobre todo desde el médico, que dentro de toda la fenomenología paranormal que acabamos de decir, pues tenía también estas visiones, como por otra parte le ocurrieron también a otros, a otros místicos y místicas, y que luego llegaron a acertar Bueno, pues eh, personas que se, se quedan sin comer eh, 35 años, 50 años eh, bueno, y, y, qué que asombroso, ¿verdad? que curioso este asunto, este mundo nuestro, donde nos podemos, nos podemos encontrar de todo, hasta autótrofos <risa> <risa> Bueno, la inedia inedia, eh, el hecho de quedarse sin probar bocado, o, tomar bebida alguna y sin embargo pues eh, seguir uno con la vida normal aunque te quedes como antes nos han apuntado Jesús Callejo y Carlos Canales en 19 kilos de, de peso eh, ¿qué cosas? 19 kilos de peso algunos eso solo le pesa ya la cabeza <risa> <risa> <risa> sí. bueno pues muy bien Carlos Canales bueno pues para ti este bocadillo de calamares que <risa> me encantan ¿Eh? ¿te los vas a comer todos? muy bien sí, sí, sí bueno bueno y para ti Jesús Callejo una ración de patatitas bravas ah, por fin ya eh, puedo romper el ayuno ya puedo romper el ayuno <risa> pero estas pican ¿eh? está, está, está, es tan... <risa> como dicen en mi antiguo bar de Quintana, estas están castigadas, severamente castigadas por el tomate sí, pero bueno aún así lo agradezco pues si tardamos más en hacer este monográfico ya te digo que al final me tienes que llamar Jesús que sí, sí, mira mira mira que eres mira que eres golosón